de Espacio Publicitario. Thank you. 12.30 del mediodía, eh, hace un momentito se confirmó eh, la, eh, la jueza Marrón, confirmó que el cuerpo allá es el de Facundo Castro, las pericias del equipo argentino de antropología eh, forense, continúa ahora en otra etapa para determinar cuáles fueron las causantes, seguiremos eh, obviamente informando en la radiográfica. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Claudio Orellano y escuchamos una guitarra virtuosa, Claudio. Exactamente, estamos escuchando a Javier peñoñori guitarrista, poeta, compositor. Es uno de los exponentes más virtuosos de la guitarra argentina. Y bueno, está en diálogo con nosotros porque Javier está presentando un nuevo disco. Ya lo presentó, mejor dicho, en las, todas las plataformas digitales. El pasado 22 de agosto es el número 11 de su rica trayectoria musical titulado Todos los silencios del mundo. Javier, en el aire de la radiográfica, ¿cómo te va? Claudio Orellano te saluda, junto a mí Lautaro Fernández-Elem y Leila Vitar. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto grande. Un gran abrazo, un gustazo volver a escucharte y reencontrarte, Claudio, este igual el, que a todo también, su equipo. Para mí también, Javier. Un gusto. Para mí también, Javier. Bueno, contame un poquito, ha nacido este hijo, ¿no? Este nuevo hijo tuyo. Contame por qué titulaste Todos los silencios del mundo. Vos sos un un tipo muy exquisito, eh, sos un como como dice como dicen muchos muchos conocedores de, de nuestra tradición, sos un verdadero poeta del instrumento. Después voy a hacer alusión a, a dos críticas para mí repositivas tratándose de, de, de dos tipos muy entendedores de nuestras raíces como Ricardo y Luisa Ceval documentalista y periodista de folclore, y Pedro patzer eh, escritor, poeta y periodista. Bueno, contame un poquito de qué se sí. tratan lo, todos los silencios del mundo. Bueno, ¿también? un agradecimiento a Pedro y eh, a Zedón también, este, un abrazo. Eh, te escucho, eh, te digo, un poco lejos. Sí. Ah, ah, sí, por, bueno, vamos a, vamos a ver a mejorar uh -huh. eso. Yo estoy en Córdoba, estoy... Eh, Saliendo por tren sí. desde Córdoba. Javier, a ver si me no. escuchas ahora, a ¿eh? Con razón te escuchaba lejos. Porque estás ¿Viste en que Córdoba. Todo, remoto, no. todo es remoto, Javier. Todo es remoto ahora. Eh, eh, le va un poco la voz. Pues bueno, es un poco de broma. Nos viene de perilla. Bueno, mira, eh, yendo directamente a la pregunta. Este, ¿por qué ese nombre? eh realmente te digo este el nombre surgió después de la grabación eh si bien eh, no totalmente sino que ya se venía perfilando este durante años el hecho de una acumulación como sedimentándose lo que uno va con los años este Eh, con, con grabaciones diversas anteriores con experiencias anteriores musicales y claro, de escritura claro, claro. Este, y más de potencia cuando surge en pleno eh, casi verano en despuntando el otoño esta pandemia esta dolorosa y desgraciada pandemia que acecha millones en el mundo, Exacto. y empalma con con todo ese dolor, esos dolores, ¿no es cierto?, que están dibujados sí. en los silenciosos rostros de muchos y millones de familias que sufren, no solamente claro. eh, por la aparición de esta pandemia, sino por Por eh dolores que vienen de desde lejos desde muy lejos uh -huh. como hablamos uh -huh. de de la inequidad, de las injusticias del hambre de millones de chicos etcétera este es decir sobre todo las inequidades y las barajas mal daadas que vienen nos vienen doliendo desde hace siglos, no. Eh, quizás claro. eso sea eh, bastante lo que ha llevado a que después de tantos eh, nombres y títulos eh, que uno ha buscado y ha bautizado en los discos anteriores, las grabaciones, surja esta necesidad y potenciado por esta realidad dolorosa que, que estamos viviendo. Y no es casual... No es casual, mirá, este el tema este que vos escuchabas recién, eh, la milonga de Yupanqui, la estancia vieja. Exacto. Porque, no sé, la, la sapiencia a, así de, de uno de, de los maestros guías que uno ha tenido desde chiquito, eh, como el maestro Yupanqui, la estancia vieja, sí. quizás eh, yo lo vinculo a la estancia de lo que perdura es la peonada, el trabajador rural abandonado o sacado o jornalero despedido de las diversas geografías, eh, o el isleño que le han incendiado las islas en San Pedro, en el Delta, Exacto. o más Exacto. arriba, y ha sido despojado de, de sus trabajos, el derecho a ganarse el jornal, esa estancia eh, de la inequidad que perdura y se profundiza por quienes han provocado esa injusticia. Y la estancia Bien. vieja, vieja porque nos viene sí, desde sí, lejos, sí. ese sufrimiento nos viene de lejos, por eso lo de vieja. este claro. Por eso te digo, eh, acordándonos y reflotando ese sufrimiento... Este es que en medio de esta realidad dolorosa eh estos millones de seres que padecemos no eh, no digo que tanto lo que podemos expresarnos libremente a través de una radio como esta que nos deja expresarnos este pero sí compartiendo el dolor de millones no es cierto por eso fundamentalmente la referencia a este el nombre del disco podría seguirte dando otros ejemplos de otros temas que claro. contienen el perfil del disco como sí, el sí, cóndor sí. De, mi, de mis riscos sí. o sí, sí. que se yo haciendo alusión a los mineros bolivianos que actualmente mm. están sufriendo la persecución de la dictadura de facto de Bolivia Exactamente, eh, con el tema del litio, concretamente, de facto, ¿no? de tiene Bolivia, sin ir más lejos. Claro, claro, eh, claro eh, la, la dictadura genocida de, de Bolivia. Sí, sí, sí, dictadura de facto es una redundancia, es una dictadura sí. lisa y llana, ha sido un golpe de Estado claro. que ha sufrido uh -huh. el pueblo boliviano. y El más la, violento de los últimos tiempos, ¿no? La persecución, claro, que ha sufrido y sufre claro. el pueblo de Bolivia. Exactamente, exactamente, exactamente Javier uh -huh. Exactamente eh, Fuiste muy claro Cómo pensaste la pandemia no Cómo ha complicado Esta pandemia que nos asola La labor de los artistas no Esto de, de estar ofreciendo sí. muchas veces Conciertos por streaming Conciertos a la gorra Cómo la pensás en un futuro Porque me da la impresión Que que no aparezca la la vacuna Vamos a estar bastante complicados ¿no? Sí, claro Sí, la verdad que de hecho uno extraña la, la vieja cajita, vieja entre comillas, claro. el tener el, el materialmente el, el disco, el CD en la mano, este, y hacérselo llegar a cada uno de ustedes para compartirlo. Este, pero eh, realmente esta situación nos obliga a, a este, buscar esta nueva forma que por suerte en ese aspecto es muy positiva la, la tecnología, la ciencia, que bueno, claro. tenemos la posibilidad de, de expresarnos por Zoom y otras vías digitales para comunicarnos es, y transmitir exacto. la música. Y en cuanto a la parte última de tu pregunta, tenemos pensado, sí, este... Más adelante, en un tiempo sí. el calendario no no no se puede manejar así a voluntad, eh, sino sí. que de acuerdo como vaya ayudando la mayoría inmensa que está a favor de cumplir con esta cuarentena, no hablo del planeta sí. de los simios restantes minoritario que anda enturbiando la, la institución y el Congreso. Este Sí, sí. sí creo que me hago entender con lo que digo. Este, no, está claro, está claro, son mayoría, una serie de loquitos ¿no que van a joder nomás y claro. a tener una actitud destituyente, está clarísimo eso. este Ir buscando la forma de, de hacer eh, por intermedio digital alguna presentación eh, además de claro. los videos que ya están al alcance de, de la inmensa mayoría, no el que los quiera ver. Totalmente. En el caso de este tema que escuchábamos en un principio. Sí. Pero hacer un streaming, sí, sí, sí. vía streaming, una presentación. E inclusive compartiendo sí. con, eh, no quiero olvidarme, la música destacada, Nuria Martínez. Es ah, grande hacemos, Nuria, eh, grande, gran artista Nuria, ¿eh? Claro, claro, muy, muy, muy, muy buena este música. Sí, sí, sí. También compositora, que... Eh, hacemos dos temas duerme boliviano de uña ramos y este la samba de Lozano en quena exacto del primero, y en sicu después claro claro uh -huh. claro eh, Javier vos sos un tipo que ha sido muy trashumanante ha viajado mucho por el mundo Eh cómo cómo tenías programada la agenda? me imagino esa eh, porque vos sos un <risa> sí. tipo muy muy trasumante, te podría decir que estás muy parecido al rally barrio nuevo con su peña trasumante, pero vos sos un trasumante <risa> en el mundo, no permanentemente rally, ha hecho importantes bueno, giras en toda rally. la orbe este sí eh ¿cómo, eh cómo siempre cómo estaba planeado tu año cómo estaba planeado tu año y cómo se te truncó te yo te, me imagino que tenías una agenda importante no sí todo eh. Todos los años sucede que para estas fechas, eh, salvo cuando fue la la visita a Japón, que se adelantó para julio, este ya esta época ya estaba allá, en agosto, fines de agosto, sí, en claro. Tokio, en Osaka, en Iquinawa. Pero para este año, este sí, se ha alterado como para todos y todas. Claro. Es decir, este pero eh, de esto va a ser difícil que se pueda programar para este año así la presencia física directa este, uh -huh. de un viaje hasta ahora no aparece si bien este están están la latiendo, latiendo todavía la, las invitaciones ya sea de Guatemala, ya sea de, de del mismo México, del mismo Ecuador. El año pasado, la última fue en Huaraz, a 5.500 metros de altura, en pequeño, gran pueblo minero, en Huaraz, en plena cordillera, que hemos hecho un encuentro internacional de guitarristas, este...